él es tesorero del Consejo de Administración de La Cosega, de General Hacha. Eh, Norberto, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buenos días. Eh, buenos días, Pablo y Jonathan, un, un gran placer este saludarlos y a toda la audiencia de ustedes de Radio Carmen Bien, eh, Norberto, hubo elecciones ayer ahí en La Cosega, ¿qué nos podés contar del resultado? Bueno, eh, la verdad que fue una jornada eh, para destacar realmente en cuanto a eh, por lo menos levantar el índice de participación de, de, del asociado, eh, porque convengamos que esta fue la segunda elección que se hace en esta modalidad eh, eh, por delegados, o sea, con lista de delegados. El año pasado, si bien se hizo, no hubo una, una lista opositora, este año ya tuvo un tinte distinto, y bueno, participó la lista blanca, que era la, la lista opositora. Este, y bueno, pero todo se desarrolló en un marco democrático, o sea, sin inconvenientes, sin, sin ningún tipo de problema, más algunos, algunos pequeños problemas que por ahí se, se suscitan donde eh, el asociado que por ahí va a votar o sea, piensa que está en, en condiciones de poder hacerlo... Eh, porque en su medidor a lo mejor en el recibo que, que recibe actualmente no, no tenía deuda o no registra deuda, pero a veces tienen de otras conexiones y esas otras conexiones o sea, pueden llegar a tener pequeñas deudas y, bueno, y eso es lo que impide también a través del reglamento y del estatuto de la cooperativa Este, poder participar en, en esa elección. Mm. Porque, eh, bueno, eso fue un poquito algunos malestares que hubo, pero fue tanto de la lista verde como de la lista blanca, de los inconvenientes que por ahí se suscitaron, ¿no? Eh, este, si, sí, te Sí, se impuso la lista verde, o sea, el oficialismo retuvo la conducción, vendría. Sí, no sé. sí, sí, mm. sí se da igual. O sea, por 31 votos, o sea, quedamos este, arriba de la, de la lista blanca. Este, hubo que pelear. Prácticamente, o sea, de, de la otra parte se había politizado de, demasiado, o sea, el, el, el tema y este, hasta habían abierto dos locales de campaña, o sea, uno de la lista blanca y otro del, de, de la Unión Vecinal, este, donde la, la actual intendenta municipal dio todo el respaldo este, a, de Unión Vecinalista a, a la lista blanca. Gente también de, de FREPA, gente de, de Cambiemos, este, bueno, así que eh, fue realmente este, pelear contra un, este, un sistema que por ahí no, no, no estábamos pensados poder eh, eh, llevar adelante, pero bueno, realmente o sea, eh, el trabajo con la gente, el asociado, y creo que vio... Eh, realmente lo que queríamos y lo que proponíamos que es serio y, y, y dio su voto de confianza también, ¿no? Es importante, bueno, el dato que, que usted cuenta ahí, que eh, hay participación de, de la Intendencia, de, de algún partido político también, porque, bueno, eh, por ahí acá de Santa Rosa no se conoce bien el, el detalle eh, de, de cómo está politizado eh, sí. la elección ahí en la Cosega. Este, sí, la, lamentablemente, bueno, o sea, si bien el movimiento cooperativo Este, es, es un movimiento muy sólido, este, realmente este, eh, todos convergemos en, en FEPAM con la Federación Pampeana de Cooperativas, este, pero bueno, tiene estos matices a veces que eh, respireces que realmente son innecesarias, donde cualquier este, comunidad organizada tendría que estar trabajando codo a codo las instituciones más fuertes como lo que es municipalidad y una cooperativa. ¿no? Bueno, acá desgraciadamente... Este, Desde hace mucho tiempo este, se, se ha tildado, o sea, porque el consejo, o sea, nosotros le damos un consejo que, este, si bien estábamos en la misma línea eh, de la anterior conducción, pero este, fueron los que, o sea, no nos podemos olvidar que fueron los que sacaron a, al ya fallecido ingeniero Roberto Zamora, ¿no? Entonces este, es como que parecía de que quedábamos pegados como antisamoristas y, bueno, también este grupo de de lista blanca se, en un momento se autodenominó como los zamoristas, ¿no? este, y bueno, y atrás de esto, se o sea, una el gobierno municipal, este, también eh, había llegado el, como intendente el ingeniero Zamora, bueno, pues de su accidente y todo lo que pasó, heredó la actual intendenta este, y, y siguió, bueno, este otro ejercicio que ya... Este, también en las elecciones últimas, este, quedó otra vez ya como, como intendencia, y este, bueno, estamos teniendo esos encontronazos de, de no, no poder trabajar, o sea, la cooperativa dice blanco, yo dice negro, ¿viste? bueno, todo, esto es toda una cuestión que, que va más allá, eh, eh, no, no, no, no hay, no hay un trabajo como realmente se quisiera hacer. Este, y bueno, la cooperativa en, es, en ese caso sigue gestionando, sigue trabajando. Eh, sin el municipio podríamos decir así, porque estamos con algunas obras este, atrancadas, paradas, o sea, donde se había pedido un, hace un tiempo atrás, el año pasado, ya venimos del año pasado charlando con la solicitud de un terreno para colocar una planta potabilizadora, bueno, fue negado porque era una calle, bueno, cosas de ese tipo que eh, hablamos del acuífero Valle Argentino, no tiene obra de cloaca, bueno, también la cooperativa al gobierno municipal se lo negaron por tener baja, baja conectividad, eh, la cooperativa eh, quiso interceder ahí como para meterse, para llevar adelante el proyecto, porque la obra habría que hacerla. Eh, también se tiró en una mesa del agua, este, bueno, fue también denegado o sea, por la, la actual, actual intendenta, o sea, como que pareciera, de, o la visión de ella es que por ahí este, nos queremos meter en todo, queremos estar metidos en todo, pero bueno, o sea, eh, creo que son este, pensamientos muy egoístas y creo que... Acá la comunidad necesita de muchas eh, obras públicas. Eh, no puede ser de que en un año y medio que llevan de gestión, o sea, la, la principal obra pública que se va a desarrollar en breve es la que, se, la que solicitó la COSEGA para el recambio de la red de agua potable, que es un, un crédito a través del PROPAI, y que el gobierno eh, provincial, junto con el APA, este, lo vieron viable porque estas cuestiones, estamos hablando de una red... Eh, obsoleta, de más de 40 años, con muchas roturas de casas, calles, y a la cooperativa le genera este, un, un déficit económico muy interesante. Sí. Este, entonces, bueno, o sea, eh, eh, parece mentira, pero la obra pública que se va a hacer de, de mayor envergadura, por lo menos una traza, que están los 2.400.000 pesos aproximadamente, este, ya están en, en las arcas de la cooperativa, que fueron transferidas hace muy poquito por el gobierno provincial este, así que bueno, o sea, uno eh, ya te digo, sigue, sigue trabajando más allá de todas la, las cuestiones que, que por ahí ya te digo que lo politizó demasiado la, la lista opositora porque de, de nombrar cifras incoherentes en todo sentido de De, grandes... eso, de, de eso le quería preguntar, eh, porque el viernes hablamos con gente de la lista opositora y decía que la COSEGA le debe a APE unos 8 millones de pesos eh, de luz. ¿Es así? Bueno, no, o sea yo te, te diría que, a ver, la, la última factura este, de 2 millones más o menos que eh, la que emitió el eh, el APE, eh, está cancelada, este, o sea, está todo el día. Eh, a ver, no, no, no existe tal deuda de, de, de semejante magnitud de lo que hablan, no es lo mismo decir debemos 1.650.000 pesos de, de tasa municipal, o sea, la, la cooperativa eh, no, no ha recibido, o sea, tirar un número por tirarlo, pero acá no ha recibido ninguna notificación del Ejecutivo Municipal o de la parte de, de, de obras públicas o de, de la parte de, más que nada de la contaduría del de, de municipio, alguna notificación firme donde se le deba ese dinero. Se decía también que debíamos un millón de pesos del espacio aéreo, el espacio aéreo está, está cancelado. Eh, si las tasas se van pagando, este, puede haber algún atraso de, de tasas, pero no, no tampoco estamos hablando de una locura, ni un desfalco de, de plata de, de ese tipo. Este, vos imaginate que el primer eslabón que, que se vería resentido cuando una... Eh, una empresa, en este caso una cooperativa, estuviese en crisis y, y bueno, va a ser el, sueldo de, el pago del sueldo al empleado, o sea que el empleado eh, sigue cobrando en, el primer día hábil de, de cada mes, ya tiene su, depositado su dinero, otro de, de, de los problemas que también este, se generaría sería la, eh, el pago a proveedores, bueno donde realmente este, eso también este, eh, está articulado, o sea que y venimos de, de un gobierno nacional donde ha ajustado de tal manera el bolsillo de la gente en, en la luz, en, en los impuestos, gas y todas esas cuestiones, y bueno, también se ha hecho un vacío, seguramente eh, te, tenemos eh, quizás recibos sin pagos a lo mejor de la gente, y a veces acumula dos, y el que no pagó el segundo, a veces se le junta el tercero, y cosas de ese tipo, pero que es a lo que lleva la... La, la economía este, del país, como está. Nosotros tuvimos, por ejemplo, otro dato interesante. Imagínate que el, tuvimos que darle una mano eh, muy importante al frigorífico General Hacha con, con el pago de sus facturas de, de, de, de luz, que eran importantes, y bueno, y asimismo eh, hoy la cooperativa quedó enganchada en 700 y pico mil pesos, este, donde el frigorífico no pudo y hacer frente a estas cuestiones por su cierre, bueno, todo lo que se sabe por detrás, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que solidariamente la, la, la cooperativa ha llegado, este, y era una forma también este, de, de, de apostar de que no se cerrara eh, esa fuente de trabajo, bueno, desgraciadamente este, ocurrió lo que tuvo que ocurrir, sí. pero este, los números en la cooperativa eh, eh, están bien, o sea, se siguen haciendo, nosotros estamos con una, una segunda etapa de de inversión en todo lo que va a ser este la eh, como la red de, de, de fibra óptica, eh, el equipamiento para eso, el, estamos eh, ya visionando que estamos muy cerquita de obtener este, la, la licencia de, de NACOM para eh, proveedor de TV por cable, este, bueno que es una de las cuestiones que, que también el asociado nos hizo saber muy fuertemente. Hasta se había armado una página de Facebook donde eh, decían de que la, eh, querían que la Cosega pusiera, eh, diera el servicio de TV por cable. Claro. Porque hoy los costos este, realmente son muy altos. O sea, eh, pensar que más o menos debe estar en el orden de los 500 pesos de ahí para arriba. Un mm. plan básico. Entonces, bueno, esas cosas, si uno lo ve dentro de, de este movimiento cooperativo y tomamos a lo mejor, podemos decir, no sé, la cooperativa... De, de General pico un plan básico 285 pesos bueno creo que no no es esa la la idea hacia donde nosotros queremos ir o sea las cooperativas no no están para llenarse de dinero sino para tratar de de, de buscar una equidad y un equilibrio entre la sociedad y ser solidario a veces con el que menos tiene no Bien, Norberto, eh, queríamos tener la palabra eh, de alguien de la cooperativa y de la COSEGA de General Hacha, habíamos hablado el, el viernes con la lista opositora y bueno, ahora que se desarrollaron las elecciones y fue ratificada la conducción, queríamos eh, tener la voz oficial también de Bien. alguien que esté en la conducción de la COSEGA. Eh, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, eh, el agradecido somos nosotros, acá desde el Consejo de Administración de COSEGA, igual que toda la gente, todo el equipo de trabajo que está Este, llevando adelante esta conducción y más también el, el, la lista ganadora de delegados, lista verde. Este, así que bueno, acá estamos para seguir trabajando. Bueno, muy bien. Muchas gracias y ya hablaremos sí. seguramente por los proyectos que tiene la, la COSEA. Sí, seguramente. Muchas gracias, Pablo, a vos y a Jonathan, este, por la, la atención. Muy bien, gracias de nuevo entonces. Un gran abrazo y salud a la audiencia. Bien, el tesorero del